de rocha me escriben c o n gusto、eh, atención que rocha tiene un blog、eh, www.laabdonopa blogspot.com bueno, invitamos a todos a ver, vale de nuevo a ver, ver、eh, www.laabdon.blogspot.com así es, www.laabdon, todo junto,、eh, blogspot.com muy bien, he、eh, hecho un saludo para la gente rocha que teníamos novedades momento de recibir